Eureka Hoy ha cambiado el mundo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 un poco de suspicacia, desconfianza, desmotivación y un intenso retalgo y algunos caen, pues eso, no, en la depresión, en la ansiedad, malos hábitos, malas conductas, te vas, te vas volviendo un poquito uraño cada día, la verdad, mm. y, y lo peor de todo es que tienes miedo a salir del mundo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 Sí, yo la verdad que mm, entré en esto como ya, eh, ya, yo ya venía un poco así como de una etapa uraña, ¿no? Y como que me fui poniendo más uraña o sea, <risa> con, sí. esto del, con esto del desconfinamiento en plan, oh, no, no, ya me ¿sabes? O sea, sí. me uh, pero uno, uno se pierde un poquito, ¿no? Y se deja un poquito, <risa> sí. dices, ah, pues ahí no me afeito. Joder jodich, antes me afeitaba todos los días.